Que tú nunca me querías. Hubieras más que nunca me amarías. Solo de tu amor me entrega... Ik acabar con esta historia tan amarga. Y que se acabe de una vez este dolor. ¿Y qué sentimiento de esas cosas? ¿Tú crees, Junior? Si hubieras sabido que tú nunca me. Ik wou dat ik je Ik wou dat de tu amor. Mijn heb een